La vamos a estar mirando con un rating de arriba de 22 puntos en todo el país. Va a estar Miriam De Luca. Buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás? ¡Ay, estoy qué bueno! <risa> Viste cómo te recibimos, ¿no? Ya con la cortina sí, para que te vayas poniendo me en t i g o ¡Ay, q u e j o r ¡Nervios! ¡Estás llorando! <risa> Miriam, contá, qué loco esto! ¿Mañana te vas a, al tigre? ¡Mañana! ¡Mañana estamos ahí! ¡Si Dios quiere! Si Dios、barba. quiere, mirá, lo esperé durante 20 años este momento. Qué bárbaro. Bueno, contanos, sí, sí, contanos ¿cómo llegaste a, a, a, al final para salir al aire mañana en Canal 13? El primero hace 20 años preparándome. No, sí, e s Aprendiendo、sí. y aprendiendo. Pero el trámite sí, este, te este. Te presenté al casting. Te fuiste al casting. Fuiste a Buenos、me、Aires,、fui. lo hicieron acá. Te fui a i r del Sur. Ah, te fuiste i r del Sur. Sí, me animé. ¿Y? Y bueno, me trataron bárbaro, me hicieron una prueba, les encantó. Y me dijeron que sí, que, que seguramente iba a ir a la. Pero hasta, viste, uno hasta que no te llaman, eso de te、claro. vamos a llamar es. ¡Qué <risa>、claro. Yo soy eterno! Claro. Y mucho no quería comentarlo porque la gente también se pone preciosa, entonces uno no quiere decirlo masivamente. Claro. Bueno. Y bueno, y hoy. En una clase y me llamaron para decirme que sí, que, que era la afortunada. <risa> v e n i t e mañana, urgente, te dijeron. v e n i t e mañana, me dijeron. Qué bárbaro. Bueno, quedamos así, ya salgo. Quedamos así. Bueno, ¿y qué cantaste en el casting? Canté una canción de Dip Diaz. Ah, bueno. f a c i l í s i m o Dios mío. Y. Una pavada. Sí, me imagino.、Eh, se llama No me arrepiento de nada. Sí. Que define un poco también mi vida, viste, todo lo que mi, mi proceso de aprendizaje de n u e s t a vida hasta el día de hoy. Claro, claro. Y así también la sentí, porque cuando elige una canción y, y te cae tan, tan profundo, y, viste, la cazaste de otra manera. Claro. ¿Y q、eh, u i s i e r o n cantar esa, esa o y alguna v e esa sola? No,、eh, ¿les gustó cómo quedó esa? Buenísimo. Les gustó, porque por lo general es que a veces te cambian la pista. Ajá, sí, por eso te preguntaba.、Eh, y no, les gustó, les gustó porque Es la calidad de la pista y es como que, me, ya te digo, me quedó orgánica la canción, me a c e n t ó bien a mí. Claro. Entonces es como que eligieron la canción. Eso no quita que mañana se arrepientan y me la cambien, que eso no. Pero no pueden ser tan guachos. No, no, no, no, no creo. No, aparte, s o n o que te avisan con tiempo. ¿no? De un día para el otro es muy difícil que te cambien una canción. Claro, yo no soy un asiduo seguidor del programa, pero de cada tanto lo miro. Y la pregunta mía es si alguien cantó alguna vez en el programa este, algo de Edith Piaf. Sí, una mujer cantó、ah, sí. la vida en rosa. Ah, qué lindo tema. Muy lindo tema. Sí. sí. Muy lindo. Este, y bueno, yo me asusté, dije, ay, sonamos, porque, e s un miedo cuando te, te cantan la misma c a n c i ó n v a s a cantar Vos, porque siempre es el riesgo de que la comparen con alguien. Claro. Bueno, ¿cómo, cómo va a ser la previa mañana, Miriam? ¿Te vas a Tigre ¡Ah! directamente? ¿Te vas a Ideas del Sur? ¿Cómo es? Y mañana iremos a Ideas del Sur.、Eh, bueno, me hacen llevar mi vestuario. Sí. Y yo, ahí te l l e v a Eligen la pista, organizan cómo va a ser todo, supongo yo. No sé, estoy hablando. Sé que tengo que estar diez y media ahí. Diez y media de la mañana? De la mañana.、Apa. Hay veinte entradas a disposición para, el, para la gente de Saladillo.、Ajá. Que ya hay gente que está organizando una compra a ir. Buenísimo.、Eh, tengo una amiga querida que está organizando todo para llevar a mis padres todos en la combi. Así que bueno, aquel que quiera ir, que avise, porque hay veinte entradas a disposición. Ah, buenísimo. ¿Y cómo, cómo te avisan? ¿A qué? Te,、sí. querés, ¿Querés decir algún teléfono? ¿Que pasen por algún lado? ¿Qué quieres hacer? Sí, o sea, pueden venir acá a Rivadavia 2870 si quieren y, y avisar o dejarme un teléfono o algo donde yo los pueda llamar y les avise. Bárbaro, se, cor、no. se cortó un poquito el número. ¿Cómo es el número? Rivadavia, Rivadavia 2870. Rivadavia 2870. Bueno, ahí para,、sí. para ir mañana y, y estar en, en, en el programa, ¿no? Ensoñando por、sí. cantar. ¡Qué b a r o Sí, sí, sí. La verdad que estoy fascinada.、Eh, hace muchos, muchos años que estoy esperando este momento. Seguro,、y、te lo s u p e r merecería. e s n Y bueno, la pegamos, por fin. Buenísimo. <risa> Contame un poquito por qué eligiste. Déjame que la, la voy a buscar, el tema. De Edith Piaf, ¿qué tema es?、Eh, no me arrepiento de nada. En francés se escribe Je ne regrette rien. Je. j Rene g r e perdón, <ríe> estoy mareada ya. Je ne r e g r e t e r i a n Ajá, bueno, voy a, voy a hacer mi. ¿Por qué lo elegiste? Y porque ya te digo, habla mucho de mi historia. Vi la película de ella y me fascinó.、Claro. Y bueno, lo que dice, más, básicamente, la letra es que no me arrepiento de nada, ni del mal que me hicieron, ni del bien que me hicieron, que todo eso ya e s t a barrido, olvidado. El comienzo de cero. Ahí la tenemos.、Eh, Escucha. Esa misma. Es dificilísimo esto, Miriam. Es, es muy difícil. Hace mucho tiempo que la estoy preparando. Mucho tiempo. Por si alguna vez me llegaba una oportunidad. Qué guay. Y me llegó. Bueno, me llegó. buenísimo. ¿Sos fan de alguno de los、eh, artistas que están en el jurado? ¿O te gusta alguno?、Ah, eh, los admiro muchísimo.、Eh, sobre... Patricia Sosa, porque con Patricia es como que yo la primera canción que g r a b é fue aprender a volar. Ajá.、Eh, y sí, la, me gusta muchísimo, la sigo desde siempre. Claro. Y, y, y con, con Valeria la admiro muchísimo, no es, es de mi devoción el estilo de música que ella hace, pero reconozco que es una artista terrible. Claro.、Eh, y la admiro muchísimo. La verdad que. La, porque. Me parece que lo que hay que valorar de una artista no es que alguna vez llegó, sino que se mantuvo durante tantos años, ¿entendés? Sí, claro. Y que siempre fue un éxito. Aparte, bueno, esto, yo, yo creo también, este, viste, que yo tengo, de, de, toco de oído, escucho, pero no sé cómo es la técnica, cómo se canta nada. Pero lo que veo es que se para y arranca cantando con quien sea, lo que sea. Años de oficio. Claro. Es... Lerner, Lerner es un dulce, me encantan las letras que compone. Este, la verdad es que lo admiro muchísimo, me, me, me conmueve, ¿viste? Y aparte, q u i l l e m o bailó un lento de Lerner. Claro. ¿sí? ¿sí? Sí. A, mí me, a mí me gustaba, va, que, uno de los temas de Lerner que más me acuerdo es de la banda de sonido de Gasoleros, que, ¿Sí? que tenía, bueno, primero que tenía 35, 36 puntos de rating, nosotros en sí, la radio lo hemos pasado cada rato. Sí. Un Te m a d e l e a r m e Bueno, eh, eh, contame un poquito. Vas con la familia, claro, obvio, seguro. Y no, yo tengo que ir separada de mi familia. Eso va a ser lo más terrible. Como sabrás, e n un bebé chiquito. Sí, claro, pero te llevan por lo menos. Sí, sí, mi marido me lleva. Me、Ma、voy con él. Mañana y al bebé lo dejaré con mi suegra. Porque cero, mi mamá también va a ir. Cero celulares mañana. Sí, mañana por favor, abstenerse porque lo voy a pagar. <risa> claro, <risa> buenísimo. Bueno, Miriam, te deseamos muchísima suerte. Muchas、eh, gracias. No sé si vas a poder hablar por, por celular mañana, como a esta hora. Igual vamos a hacer el intento si está abierto el celular y ves que termina en 106, somos nosotros. Bueno, para, bueno, que, para bueno, que nos、bueno. cuentes la trastienda. Ay, eso sería genial. Si yo pudiera llevar una camarita、ah, para grabar eso, podría ser terrible. Debe ser buenísimo. Terrible. Así que bueno, te, te, te. Ah, ya tenemos saludos, te llegan por acá, ¿eh? Ay, gracias. A ver, ¿mó? Poder、sí. presentar a Saladillo y dejarlos re bien parados. Seguro. Que sientan orgullo de. de De ser s a l a v i j e n s e ojalá, ojalá se emocionen cuando esté yo ahí arriba. Seguro. Y sientan、eh, orgullo de ser s a l a v i j e n s e Es como que、ojalá. estamos, es como que estamos nosotros, pero con alguien que sabe. Bueno, <risa> <risa> mañana se inunda el pueblo, ¿eh? olvídate. Ay, Dios mío, mañana lloramos. ¿no? Mañana se inunda. A ver, ahí está Mochi que te dice, mira, te deseo lo mejor, vas a ganar. Uy, Suerte. Bueno,、eh, También q u está e por aquí Nancy que dice que diga a qué hora arranca la combi con la gente para el canal. Y a eso de las 4 y c u a r o 4 y media están saliendo de acá. 4 y cuarto, 4 y media. Sí, Buenísimo. Sí. Bueno, a ver, ¿qué más? Eh. Lali, que dices te lo re mereces, ahí estaban en el gracias, Facebook también. Muchas gracias. Bueno, la verdad que mañana va a haber una explosión de, de soñando por cantar acá. Sol, Ay, ¿sabes? Dios mío. Sí, Dios. claro, obvio. Bueno, Miriam, nosotros la verdad que es, cruzamos los dedos. Mañana por ahí, si ves que te suena el celo y somos nosotros y tenés un minutito. Bueno, te, los atiende y e s p u é s les cuento. Pero voy a hacer una notera de lujo. Claro, así que, pero no te, no te preocupes. Si se puede, se puede. Y si no se puede, no se puede. Está, bueno, todo, está bueno, todo bien. Sí, yo calculo que en esta hora, no sé si estarán vocalizando,、claro. qué están haciendo. ¿viste? Pero bueno, yo voy anotando todo y después te cuento. Dale, bueno, igual si no te vamos a llamar el, el miércoles, así que, sí, sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. No, no,、sí. mi finalidad no era ganar. Mi finalidad era haber. Si yo me la bancaba estar ahí arriba, ¿me entendés? Sí. Llegar a ese momento y, y bancar yo.、Sí. Y Que no me bajen las cuatro palancas. <risa> <risa> Después se unigen a otro, no importa, pero que no me bajen las cuatro palancas. No, no te van a bajar <risa> ninguna. Escuchamos una cosa. ¿La,、eh, ¿La pista la llevas vos o te la ponen ellos? No, la pista la llevo yo. Sí. Ya te digo, porque es muy, muy, les pareció muy buena la pista, entonces por eso la llevo. Bueno.、Eh, pero igualmente me hacen hacer una lista con muchas canciones claro, por las dudas. Claro. Repetime, ¿por dónde puede pasar la gente a buscar las entradas? No, no hay, no, hay, no hay entradas. Hay determinados lugares para ir en la combi. Ah, hay 20 lugares para ir en la combi. Claro, de、y、los cuales 7 o 8 ya están cubiertos. d e s p u quedarán é s otros para el que quiera ir,、eh, pero hay que pagarla, obvio, ¿no? no es que、sí. la pongo yo y. Claro, no, o sea. Haga su 20 personas tienen el lugar seguro de entrada ahí en Tigre, eso me es quisiste decir. Sí, el que esté en Buenos Aires y、si、quiera acercarse, hay 20 personas que pueden entrar. Está bien. De 7 a 8 de la noche hay que ir y retirar la entrada y ingresar en el lugar. Allá en el casino de t i g r es. Creo que va a ser en el, el Nini m a r s h a l sí. Ajá, buenísimo. Porque u s t e se hacía en el estadio, pero la verdad es que yo no sé en qué lugar va a ser específicamente. Claro. Bárbaro, Miriam, bueno, muchísima、gracias. suerte, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a todos el... por el apoyo, a ustedes por estar siempre. Ustedes que están en la noticia, a c ó se n t e r a n rápido? Huelen las cosas. <risa> ¿Viste, vos? Gracias a toda la gente por el apoyo que me dan siempre. Donde voy, siempre me preguntan y me. Y me acompañan. b u í s i m o Muchísimas gracias. Bueno, bufandita, ¿eh? A cuidarse. Sí, ni hablar. Por favor. Un beso. Mucha suerte. <risa> Te beso, llamamos gracias. mañana. Gracias. Hasta luego. Chau. chau, chau. Ahí estábamos con Miriam de Luca, que va a estar mañana cantando este tema. No, lo difícil que es esto, Dios mío.